Eh, buenos días, sí, mira, eh, eh, mi nombre es Patricia, Patricia Vergés, soy la mamá de Marquitos. Marcos tiene 18 años, tiene autismo severo, no verbal.、Eh, yo soy la voz de Marcos que no puede hablar, pero quiero contarles que hay muchos Marcos que están invisibilizados y que muchas veces las madres no pueden tener participación activa ni siquiera en un nodo, ni siquiera desde la virtualidad, porque realmente. Convivir los 365 días del año con la discapacidad severa es algo que atraviesa la vida y la familia de uno.、Uh -huh. eh, Marcos, en mi caso, ese es mi hijo más pequeño, yo soy docente también.、Uh -huh. eh, y, y la verdad es que hay muchos espacios para los chicos que son leves, intermedios, pero para los severos no hay nada. En mi caso, te cuento, tengo dos obras sociales: la mía como docente, que es Yoma, que so, la verdad no es que es pasión de multitudes, no es que todo el mundo quiere trabajar por Yoma, ni mucho menos. Y el padre tiene otra obra social,、eh, porque es comerciante y, y paga hace, que es mejor obra social. Pero así todo, no se consiguen e espacios terapéuticos、eh, que acepten jóvenes con autismo severo.、Eh, Marcos, como te decía, no es un caso único. En Derk, q hay un chico se llama Luciano, que vino durante varios años acá a AUBA, porque en mayo he dado n centro que se llama Así que es para Severos teóricamente, pero no los toma. Yo, en todos los centros que los fui a evaluar, varios de acá, de Escobar, de Loma Verde,、eh, que son para adultos, para a partir de los 18 años se suponía que se abría otro panorama, porque hay como un vacío entre los 14 y los 17, que para los. Chicos son grandes, para grandes son chicos, empiezan、sí. a quedar fuera de todo. La esperanza era que después de los 18 iba a haber espacios acorde para él porque ya era adulto. Claro. Aunque en la discapacidad esto no tendría mayor sentido porque、eh, sigue dependiendo de otro, ¿no? No, no, no es que t i e n e voluntad propia, no la tiene, no la puede ejercer, digamos.、Eh, y bueno, y a pesar de eso, no, no conseguimos nada. Te cuento, Marcos, hasta los 14 estuvo en escuela especial.、Uh -huh. eh, Luego no, se, no, la escuela hizo todo lo que pudo, pero no tenía más recursos para ofrecerle.、Uh -huh. Ten, tuvimos que empezar a buscar un centro educativo terapéutico. A los centros educativos terapéuticos se p u e d e ir hasta los 17. No tuvimos suerte.、Eh, y después de los 17, ya el centro de día ya no es educación sino salud. Entonces se complica peor porque al no ser obligatorio, si antes no se ocupaban,、uh -huh. ahora menos. Y la discapacidad severa no está en la agenda de ningún político. Si vos escuchás, nadie habla de la discapacidad severa y ni hablar del autismo severo. Somos los grandes excluidos. Entonces, estamos presentando un pedido. En otros países del mundo, ¿esto cómo se maneja? Hay algo que se llama casas de respiro,、eh, porque cuando en una familia.、Eh, Hay alguien con estas características. Es un hecho. En mi caso, yo voy a cumplir 54 años. Marcos me va a sobrevivir.、Uh -huh. Es un hecho biológico, digamos. Yo、uh -huh. tengo 54 casi, el padre va a cumplir 60 y él tiene 18. ¿Qué va a pasar con nuestro hijo cuando nosotros no estemos o cuando por motivos de salud, de ancianidad, no podamos cuidarlo? Es una cosa que es lo último que uno piensa antes de acostarse y lo primero que uno piensa cuando se despierta. No hay un día en el que uno pueda. No pensar en esto, porque a diferencia de mis otros hijos, que son de los hijos de cualquiera, neurotípicos, uno sabe que van a seguir con su vida, que pasado el duelo, que va, pierden los padres, que se yo, van a seguir. Marcos no puede, Marcos necesita asistencia en todo:、eh, para bañarse, para la comida, no puede salir a la calle, no habla.、Eh, y yo entiendo que es difícil, pero m a r c o ya existe. Entonces. En nombre de Marcos y de los otros marcos que existen, que yo puedo dar fe que son, pero que las madres no pueden、eh, ni siquiera visibilizarlo, es que estamos presentamos un proyecto, estamos juntando firmas para la creación de un, de un centro de día que arrancaría como centro de día, digamos, con terapias y eso, con opción hogar. Hay un caso testigo que salió en los medios y todo, que fue en Tucumán, si no me equivoco. Que un grupo de padres se organizaron y lograron hacerlo. Las casas de respiro funcionan también como, por ejemplo, si uno está enfermo, los chicos pueden quedarse unos días, ¿no es cierto?、Uh -huh. Y ya cuando los padres son ancianos, como, como funcionan como si fuera un hogar de ancianos, pero al revés.、Claro. Eh, sosteniendo a la persona con discapacidad y que la familia pueda, por supuesto, ir a buscarla. La idea nunca es dejar tu hijo en un depósito de locos. Ustedes imagínense que. Que uno, hasta para un pensionado canino, el que tiene un animal, se fija cuáles son las condiciones para dejarlo. Cuanto más nosotros que estamos queriendo dejarlo, más valioso que tenemos. No queremos descartar nuestros hijos. Nadie, nadie que tiene un hijo piensa que va a tener que enfrentarse a esta situación que es agobiante.、Claro. Pero a veces la vida te pone situaciones que no son las que vos q u e r é s Y entendemos que es algo difícil, pero. También pensamos que si, que si se arranca, que si de alguna manera conseguimos el espacio físico y podemos empezar, después podemos pedir auspiciantes, padrinos, gente que quiera colaborarnos con el lugar. La verdad es que todo lo que tiene que ver con discapacidad lo paga el Estado, igual tenga uno la obra social que uno tenga, porque se reintegra a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Todas las prestaciones que las obras sociales. r a l i z a n por discapacidad la superintendencia de servicios de salud les devuelve lo, lo que gastaron. O sea que, hasta si lo hace el estado mismo, sería evitar el r u l o El problema es que sean、eh, instituciones privadas es que pueden aplicar derecho de admisión. Y obviamente, si a vos en un negocio te pagan lo mismo por un paciente complejo que por un paciente más simple, vas a elegir lo más simple. Entonces, acá es donde es indelegable la función del Estado, donde necesitamos la creación de centros. En principio, en Escobar pertenecemos a este nodo, pero en realidad es algo que debería replicarse,、mm. que tendría que ser provincia quien tome las riendas, porque esto pasa en todos los municipios.、Uh -huh. y, y, y, y así como hay, ya digo, yo soy docente, igual que Gloria, así como nosotros en las escuelas tenemos. Chicos integrados con, con alguna dificultad, y q u é s é yo, y no se los deja fuera del servicio, por más que haya que replantearse las prácticas pedagógicas, por más que haya que prestarle más apoyo que a otros. Nosotros tenemos la obligación, y está bien que así sea, porque tienen derecho a estar en la escuela. Así también nuestros hijos que tienen otros desafíos en la vida, más complejos, más difíciles, que no elegimos nosotros, no eligieron ellos, que nos tocaron, tienen derecho a un lugar de pertenencia. un lugar donde poder desarrollar sus capacidades que las tienen, aunque sean menos, aunque haya que encontrarlas, aunque necesiten más apoyo. En realidad, yo quiero llamar a la reflexión: si fuera el hijo de uno de ustedes, si fuera un hijo de, de uno de los gobernantes, si no moverían cielo y tierra para que esto se dé. Porque mi hijo está en casa sol, Con nosotros tenemos que hacer realmente una ingeniería familiar para poder trabajar. Claro. Porque, por supuesto que... que no podemos dejar de trabajar. Claro. Y. Bueno, acá se emparenta con lo de la ley de cuidadoras, pero la ley de cuidadoras, si bien es importante, es valiosa. En mi caso es insuficiente, porque no alcanza con que yo lo cuide. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?、Uh -huh. Esa es la gran,、eh, la gran pregunta, el, la gran, el gran callejón sin salida que transitamos los padres de discapacitados severos. Patricia,、y、¿por me... ahí te dicen.? Sí, me decías、sí, sí. que en otros países existen este tipo de. Claro, de, de, en España, por ejemplo, hay, sí, se llaman casas de respiro、uh -huh. y son así. O sea, como, suponte como sería un, un hogar de ancianos, pero es un hogar para gente.、Eh, son casas de viviendas asistidas, ¿no es cierto? Donde、uh -huh. ellos pueden estar como si estuvieran cuidados por nosotros, pero en una casa donde se comparte con más gente, con más personas. a、uh、j -huh. Tampoco un centro de hacinamiento, porque obviamente ellos necesitan un, un cuidado. Un, o sea, la o b r a Social debería pagarle un acompañante terapéutico de 24 horas、sí. en, a, a una persona como, nos, como nuestros hijos.、Uh -huh. O sea, eso mismo trasladado a un centro donde tengan las terapias.、Okay. Y en principio ustedes lo están proponiendo para、eh, el municipio de Escobar como una especie de. municipio de Escobar. De, de, de primer paso,、claro. ¿no? Tal cual, tal cual, porque es la, lo que tenemos más cercano, digamos, ¿cierto? Nosotros entregamos el, el pedido en el municipio, estamos juntando firmas para eso. Pero te digo, es un caso, o sea, no, no es que mi hijo e s el único caso,、uh -huh. es algo que sucede, que, se, que pasa con todos los severos. A medida que crecen y van complicándose las cosas, que se salen, digamos, de, de la norma, porque, porque por sus características, porque por su condición así pasa, van quedando excluidos. O sea, de una forma o de otra, con más o menos diplomacia, a veces no te lo dicen de frente, a veces te complican los horarios, te ponen una terapia a la mañana o una otra a la tarde, hacen imposible que la persona pueda ir, y, o ya no te cubren una de las terapias, o bueno,、eh, y es una invitación a, a pensar a dónde vas a e r con tu hijo. Y en otros lugares directamente te dicen que ya no tienen los elementos para. Para atenderlo, que ya no tienen las condiciones para atenderlo. Y bueno, si sos privado, puedes aplicar derecho de admisión. Por eso yo digo que acá el que no puede desentenderse es el Estado. Duda,、sí. Es el Estado porque es el que tiene que estar para apoyar a los más vulnerables. Con buena voluntad no alcanza, con, con amor no alcanza. Hacen falta políticas concretas del Estado. En apoyo a la discapacidad severa, en nuestro caso puntualmente el autismo severo, que es muy complejo,、eh, pero que bueno, estas personas ya están, ya existen y, y como, como todo ser humano merece ¿no? un tratamiento y un cuidado、eh, que respete su dignidad de persona y que en la medida de sus posibilidades le permita desarrollarse. Porque Vos p e n s á q u é hace un joven de 18 años todo el día encerrado en su casa, sin estímulo, sin terapia, más que sus padres. Que te cuento que hace Marcos, come, quiere pasear en el auto y en un buen momento, en un buen rato, puede querer escuchar música un ratito.、Uh -huh. Después quiere comer todo el día o pasear. Cuando el papá viene, lo lleva, lo da una vuelta. Cuando el hermano que es profesor tiene un hueco, viene, lo lleva, lo pasea. Está conmigo a la mañana y yo me voy a trabajar a la una hasta las 10 y 20 de la noche. Claro. Eh, y, y se queda con el padre, con el, vamos intercalando.、Uh -huh. No tengo, este, como no tengo un lugar donde enviarlo, no tengo ningún tipo de, de, de apoyo de, de, de que tenga alguna terapia, de que tenga q un é sé yo, u espacio, porque no es que Marcos no pueda hacer nada,、uh -huh. puede. De hecho, en casa, p o r a e l l o cuando cocino, le doy, me ayuda dentro de su capacidad de entendimiento, ¿no es、uh -huh. cierto? Pero eso sistematizado lo hace un profesional. Claro, claro. Patricia, ¿y ¿han y tenido contacto desde el nodo de Escobar con el área de discapacidad? No sé si es dirección, subsecretaría, no sé qué forma t o t i e n e n en Escobar, pero ¿han tenido posibilidad de diálogo con el área de discapacidad del municipio? ¿Le han presentado esta propuesta? La verdad que、eh, en el nodo tienen siempre contacto con discapacidad,、uh -huh. porque sería injusto decir que Escobar no hace nada por la discapacidad. Sí trabaja y trabaja mucho y trabaja mucho y codo a codo con el nodo Eh, de padres、eh, de, de, de chicos con autismo o de jóvenes con autismo, y ha hecho muchas cosas. y De hecho, en e x Poscobar, que se hizo la semana pasada, prestaron un espacio también, que fue un lugar donde estuvimos juntando firmas.、Uh -huh. No hemos tenido todavía una charla、eh, particularmente sobre esto, pero tampoco quiero ser ingrata y decir que no nos reciben o que no nos atienden en nada. No、uh -huh. hemos tenido una respuesta a esto.、Uh -huh. eh, O, o, por ejemplo, una respuesta a un punto a la, a la situación de Marcos para conseguir un espacio en el mientras tanto, porque nuestro proyecto, que es ambicioso, por supuesto que va a llevar más tiempo.、Uh -huh. eh, pero bueno,、eh, todavía con respecto a, a, este, a este planteo que hemos hecho, no no hemos tenido,、eh, no hemos tenido respuesta.、Uh -huh. Si te parece, Patricia, quedamos en contacto para seguir conversando. Nos parece muy interesante aquí en la radio, en este programa en particular,、eh, hablar de autismo todo el año, más allá del 2 de abril o de alguna fecha particular. Y esto, ¿no? i r siguiendo temas que no suelen ser los que más se tratan. En este caso. Si no conversábamos con vos y con Gloria la semana pasada, no nos enterábamos de la necesidad, por ejemplo, de esta ley que se presentó en el Congreso, ¿no? que tiene que ver con cuidar a las、eh, que cuidan, a las cuidadoras. A las cuidadoras. Y ahora conversando con vos, la necesidad de unas casas de respiro. Saber que existen en otros países, que o sea, es posible hacerlas, que es necesario para garantizar derechos y que es también、eh, necesario para darles tranquilidad a ustedes. ¿no? Esto de pensar、eh, en la cuestión biológica, seguramente Marcos va a sobrevivirlos a ustedes y dónde va, cuál va a ser el lugar, ¿no? ¿Qué, va a tener, qué lugar le va a dar la sociedad de, de cuidado, de abrigo, de acompañamiento. Y es necesario pensarlo, planificarlo y darle un lugar para que nos vayamos enterando y vayamos, en todo caso, apoyando con nuestra firma、eh, a este tipo de iniciativas. Yo te quiero agradecer un montón, y sí, es importante mostrar que no todos los autistas son genios, que no todos los autistas pueden, que no siempre tiene que ver con el diagnóstico precoz. Mi hijo fue diagnosticado antes de los dos años,、mm. tuvo su certificado de discapacidad antes de los dos años, hizo 20 horas semanales de terapia desde antes de los dos años hasta los 11 inclusive, y estuvo escolarizado siempre hasta que se quedó sin escuela a los 14 años. Eh, no fue descuido, no fue que no me di cuenta. Yo me di cuenta antes que el médico.、Mm. Eh, siempre tuvo tratado mientras me dieron la posibilidad de tratarlo. ¿no? Mm. El autismo severo existe y no se lo ve el 2 de abril, no lo muestra a nadie, no lo vas a escuchar nombrar.、Mm -hmm. ¿Y por qué? Están surgiendo ahora estos chicos grandes, estos jóvenes que empiezan a Las madres, si uno mira las redes, yo que publico todos los días, se conecta conmigo gente de otros lugares. ¿Por qué pasa? ¿Por qué se visibilizan ahora? Yo siento yo que es porque los padres nos estamos poniendo más grandes y este temor de irnos y que nuestros hijos queden a la deriva se hace carne. n o No todos los autistas son genios, lamentablemente, ojalá todos lo fueran, pero hay un porcentaje que no va a evolucionar. Afortunadamente es el menor. La mayoría de los chicos sí evolucionan, sí aprenden, sí pueden, pero hay un porcentaje que no.、Mm. Y estos que no también necesitan un espacio donde estar, donde vivir,、mm. donde sean cuidados. Claro que sí. Patricia, te agradecemos este ratito. Quedamos en contacto para seguir conversando, ¿te parece? Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Que tengan buen día. Un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias a vos.、Un、abrazo.